Con una temperatura de 25 grados, una décima, anda en las calles de Santa Rosa nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, con información. Te escuchamos. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, este, el adelanto de hace un ratito se concretó la conferencia de prensa de jubilados y pensionados civiles. Mañana hay una elección para que haya un representante en el Instituto de Seguridad Social. Va a haber dos listas. Esta es la lista número uno que. Eh, conforman una terna, la, confo la terna la conforman Roberto Simpson, María、eh, Inés Justi y Zulma Conti y mañana va a ser las van a ser las elecciones en la calle Bolivia donde funciona el centro de jubilado. Va a estar,、eh, no solamente se van a hacer aquí, sino también en Pico, en 25 de mayo y en Hacha, o sea hay representación. De toda la provincia.、Eh, hoy a la tarde se va a presentar, o eso estaba previsto, en la legislatura provincial, el proyecto de ley que anunció el, el gobernador Sergio Cilioto, que tiene que ver con retiros voluntarios dentro del Estado provincial. Esto, de este tema. Eh, se habló en la conferencia de prensa y hay una preocupación por parte de este, estos representantes de esta lista de jubilados y pensionados provinciales, porque no se conoce demasiado el proyecto, pero sí este, se manifestaron respecto a de dónde va a, a venir la plata que 5.000 personas posiblemente dejen de aportar al Instituto de Seguridad Social. Eso también preocupa a este grupo de, de jubilados y pensionados. Y se manifestaron de esa manera. Están preguntando primero cómo va a ser el proyecto, pero después también cómo va a ser para este, entrar ese dinero que, si se jubilan estas personas, deja de ingresar al instituto que va directamente para、eh, las jubilaciones de toda la provincia de La Pampa. Habla en esta conferencia de prensa Justi y también Roberto Simpson. Este, yo estimo que es tener. Eh, la voz de los, jubilados, de los jubilados, porque en el instituto también hay activos en el directorio para llevar las inquietudes de los jubilados, sobre todo las necesidades que se les p r e s e n t a en la vida cotidiana, para que sean tratados y considerados en igualdad de condiciones y en perfecta armonía con. Con los jubilados de todo el interior. O sea, nosotros tenemos una cercanía física con el instituto. Pero como les comentaba recién, hay gente que, de toda la provincia y que necesita un representante en ese directorio para llevar su s requerimiento para que sean escuchados. ¿Cuáles son los temas que les plantean los jubilados? En, los general de, en general, ¿no? el. el, el Estamos nosotros preocupados porque,、eh, con las últimas este, expectativas que hay con respecto a, a, al, al tratamiento de la jubilación, nosotros tenemos algunas ventajas comparativas con las distintas provincias y con n a c i o n e s que son, por ejemplo, el 82% móvil. Nosotros a u m e n t a m o la actividad y a u m e n t a el jubilado. No es como una nación que tiene un aumento por decreto o, o, o por fórmulas que el propio gobierno indica. n o o por ejemplo que nosotros tenemos los últimos 10 años, años en el promedio de la, del beneficio con el que vas a jubilar eso es un,、eh, son s cosas absolutamente únicas ya que quedan en el país y que nosotros tenemos seguramente que defender en su momento porque、eh, yo no sé si se acuerdan ustedes son muy jóvenes pero en el 90 cuando estuvo en m e n e s en el gobierno lo primero que quiso es este Y fue una e s p o i e y a la defensa de la caja, e n e s a é p o c a estaba en una actividad. Este, y nosotros trajimos gente que hablara y que explicara cuál era la conveniencia de tener una caja como la nuestra y, y no una FJP como querían meternos. ¿eh? Cualquier retiro que sea fuera de la construcción de, de la pirámide que se hace, financiera y económica, que tiene que ver con e Vamos a empezar porque para que una persona se jubile tiene que haber. Entre 3,9 y 4 activos que respalden esa jubilación de ese que se jubila. Nosotros estamos en menos de 3,2, por ahí no llegamos. Por eso que no, la diferencia la pone en nación. Eso que estamos hablando recién. Lado, si le sumamos, no sé 5 mil, no sé cuántos es、no、sé cuánto dijeron. En un momento hablaron de un número, de un número importante. Los ¿no? v a n a dar hoy en teoría, por ahí, a l d e t a l l e de los proyectos. Hay doble daño. Uno, el instituto se hace cargo de p a g a r una jubilación que no va a tener respuesta en, en la actividad, porque además dijo, yo sí me acuerdo, que dijo el g o b e r n a d o r que no iba a cubrir esas vacantes. Y esas vacantes iban a quedar este, desafectadas como vacantes. Con lo cual, esos, esas personas, sea e l número que sea, no van a aportar. Baja la ecuación. ¿no? Y baja la ecuación. O sea que. í、sí, pero les c u e n t a con su sueldo también. ¿Cómo? p e r o e l Estado también se ahorra lo s s u e l d o Sí, s pero el Estado, el Estado y, no, pues, y, o sea, tiene un es, fondo propio. Eso,、claro. Es, es, es autárquico. Claro, el, pero, o sea, pero además, además es, ¿cómo afecta al. Claro, no, o sea, hay un chorro financiero、claro. que no va a entrar. Bueno, hay un chorro financiero, dice Roberto Simpson, el candidato de la lista 1 de jubilados y pensionados, que no va a ingresar en el caso de que se este, acoplen al retiro voluntario que está proponiendo el gobierno provincial. Ese tema. Y el otro tema que tiene que ver con los remedios o el precio de los remedios y las prácticas、eh, en los laboratorios son los temas que、eh, están en preocupación por parte de jubilados y jubilados pensionados de la provincia de La Pampa. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de candidatos y candidatas a integrar el directorio del Instituto de Seguridad Social.